No tiene que haber ningún festival de planes sociales. Acá hay que ayudar a aquellos que están por fuera del mercado laboral a c o m p a ñ a r l o s y fortalecer sus ingresos para erradicar y salir de la pobreza. Eso a través de la ley de emergencia social fue lo que instalamos todo este grupo de organizaciones sociales en un hecho histórico.